Eh, Pablo Alavarses, es sociólogo y ensayista argentino Pablo, buen día Luis Talón y Luis Lardone de Radio Textual, te saludamos ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos Pablo bien, bien. Eh, Por favor, en contrario Contanos un poquito de qué se trata este foro De, de intelectuales, artistas, escritores, que se ha conformado mm, podría, podría citar a Borges y decir que no nos une el amor sino el espanto Pero... Ajá. Eh, pero no es así. Eh, eh, en, en, es, un, es una buena... A ver, todo empieza con un grupo más reducido que convoca un grupo más grande y de ahí abre las firmas y de pronto multiplica su alcance de un modo que eh, sorpresivo, o sea, de los 20 iniciales saltamos a 2.500 firmas aproximadamente, eh, eh, lo cual, bueno, nada, obviamente nos pone muy contentos. Eh, y cuando uno revisa esos listados de firmas, se encuentra con que eh, hemos sido suficientemente amplios en, en los postulados como para eh, juntar gente que viene de tradiciones distintas y de experiencias distintas, y ahí es donde ap aparece el espanto. Eh, eh, el, el espanto es que frente a la, a la caracterización del, del, del proceso actual de, de, de mi ley y compañía ¿no? Uh -huh. eh, ahora bien no es solo respecto de, del mundo del mundo cultural donde la, la acción del gobierno ha sido ha sido patética terrible eh, y esto incluye desde, no solamente desde el desfinanciamiento eh, educativo cultural artístico etcétera etcétera eh sino también inclusive con el clima de violencia verbal, de violencia simbólica, hasta de censura eh digo, lo de censura no es eh... Eh, no es no es gratuito, a ver, eh, eh, concretamente la semana pasada echaron de la Secretaría de Cultura al fotógrafo que había registrado el momento en el cual un, un policía casi le vuela la cabeza uh -huh. al fotógrafo Pablo Grillo, y lo echaron solamente por sacar una foto. Eh, eso se llama censura acá en Mongolia, en Italia fascista, donde a ustedes se les ocurra. Eh... Y, y pero también en el plano económico social el, el, digo todos creemos que eh, nada, el país está mal, que su proyecto económico es este opérrimo es, es, es, es eh, eh, apunta solamente a eh, multiplicar los intereses de, de los ganadores y a eh, multiplicar los padecimientos de los perdedores este y frente a eso entonces la, la convocatoria es a volver a pensar todo y tratar de Eh, tratar de proponer un nuevo programa político, cultural, social y también ecológico, digo, entre nosotros hay gente que tiene una larga trayectoria, larga y reconocida trayectoria y militancia en torno del, de los temas climáticos, ¿no? Este, eh, perdón, todo eso ocurrió en el mismo momento en el cual el gobierno de Mendoza eh, eh, encarcelaba a dos dirigentes eh, locales eh, defensores de, del agua. Eh, con, con lo cual vuelvo a insistir no, no es que estamos siendo novedosos simplemente estamos tratando de de, de, de, de mover algo de, de poner en, en funcionamiento una una resistencia más eficaz a lo que estamos calificando como una posible autocracia pa Pablo y en este sentido digo lo que ustedes se juntan eh, eh, y opinan y, y bueno y expresan sí. en un documento ¿Entienden que la dirigencia política debería estar a la altura de esta situación y que no, no, no lo está haciendo todavía? Entendemos, entendemos las dos cosas. Entendemos que la dirigencia política debería estar a la altura y entendemos que no lo hace. Eh, a ver, eh, rápidamente, entendemos también que la, la dirigencia política, lo que... Eh, ampliamente llamaríamos nuestras clases dirigentes, nuestras élites políticas, eh, son las responsables de un fracaso estrepitoso uh -huh. y ese fracaso es haber traicionado la consigna democrática de 1983 que consistía en decir con la democracia se come, se cura y se educa. Uh -huh para decirlo de manera sencilla, sí. digamos, ¿no? No, no, no entrar en, en, en sofisticaciones uh -huh. más eh, más complejas. Básicamente la democracia prometió que con la democracia se come, se cura y se educa, y con la democracia no se come, no se cura y no se educa, y eso es pura responsabilidad de nuestras élites políticas. Eh, yo añadir, añado a eso también cierta responsabilidad de eh, las élites intelectuales que no supieron reprochar adecuadamente... Los, los rumbos políticos de tomar el país, digo, eh, en 40 años eh, al país le han pasado eh, digamos, distintas orientaciones políticas bastante claras y frente a ellas nosotros mismos, es decir eh, grupos de intelectuales artistas, letrados, creadores etcétera, no hemos sabido pararnos adecuadamente y reclamar con énfasis, así no es digamos, ¿no? este y el así no es eh, insisto en en términos sociales y económicos más amplios. A ver, eh, si la democracia 40 años después cierra sus, festeja sus 40 años con 45% de pobres, algo está mal. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, en diciembre, diciembre del 23 teníamos 45% de pobres. ¿no? Eh, y, y, y este proceso posterior se, se funda sobre ese fracaso, esto es... Se funda sobre le, la, el rechazo, la bronca popular frente a ese fracaso y es por eso que gana Milley, un tipo que no podría ganar una elección de una cooperadora escolar en, en un barrio porteño eh, eh, y sin embargo gana el país diciendo todo esto está mal. Y tiene razón, todo esto está mal. Claro. El, el problema es que lo que propone es mucho peor. Uh -huh. eh, Pablo, estamos eh, hablando... Entonces, sí. Entonces, digo, ahí viene el reclamo frente a las dirigencias políticas y a las dirigencias intelectuales. Uh -huh. Todo esto está mal y va, va, va a empeorar. Entonces, postulemos un proyecto superador. Uh -huh. eh, estamos hablando con Pablo Alavars, eh, sociólogo y ensayista argentino. Pablo, eh, recién mencionaste esta elaboración de la de la agenda. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué contiene esa agenda que, que han elaborado que están elaborando? Los Mirá, por centrales? supuesto que a esta altura son generalidades. Sí. Este, eh, la idea es comenzar a trabajar en la producción de documentos más eh, minuciosos, más atinados, más eh, concretos, eh, pero básicamente el, los postulados son los que eh, aparecen en el cierre del documento. Bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Uh -huh. Queremos una sociedad profundamente democrática, Eh, una, una sociedad profundamente libre libre no significa liberal en el sentido peyorativo al eh, que, que están usa, que está usando esta gente eh, que como te dije antes por un lado se postula liberales y por otro lado son acrasores prosecutores etcétera etcétera eh, quiero decir el, el ordenamiento liberal entre comillas no puede incluir la No puedo incluir la metáfora del mandril, todos sabemos lo que significa la metáfora del mandril. La metáfora del mandril es una metáfora futbolera según la cual eh, al otro, al enemigo, al adversario, vos lo que haces someterlo sexualmente. Claro, claro. Entonces, eso no es una sociedad libre, una sociedad libre no es una sociedad en la cual la libertad consiste en penetrar genitalmente a, a tu enemigo o a tu adversario político. Entonces, lo primero es entender que libertad es libertad de expresión, libertad de reflexión, libertad de discusión, libertad de pensamiento, libertad de creación. Eh, Recordemos también que sectores de este gobierno intentaron prohibir la lectura de ciertas novelas, en la en, no en los jardines de infantes, en los quinto años de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Entonces, por un lado esto, la libertad en el sentido más fuerte y más eh, más preciado del término, por otro lado lo democrático, pero lo democrático entendido como igualdad, no en el sentido, por ejemplo, eh, que, que hay muchos sectores entienden de la inclusión, sino en el sentido de la igualdad, es decir, no la idea de que alguna gente poderosa se da el lujo de incluir alguna gente menos poderosa, sino en la idea de Eh, una una igualdad radicalmente democrática, y eso supone eh, una distribución mucho más equitativa de la riqueza. Eh, eso, la distribución equitativa de la riqueza se hace, les guste o no les guste a los liberales, se hace solamente con políticas impositivas progresivas. Eh, pero bueno, eso ahí ya me excede el, el, cómo, se, el cómo se propone eso. No soy economista. No, entonces, yo puedo decir, si sí, esto está... esto está, A ver, eh, el aumento de la gente, de la pobreza y de la pobreza, eh, y la falta de hogar, esto es, de la gente en la calle ha realizado tachos de basura, esa es mi experiencia posteña, sí. descuento que ocurre en todas las grandes ciudades de la Argentina, uh -huh. eh, eso no es bueno, eso no es democrático. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso no puede ocurrir, no, no puede ocurrir. Uh -huh. Así de sencillo. Ahora, Pablo... Eh usted sí. tiene expectativa de que de que esto que ustedes plantean con fuerza eh, digamos sea escuchado por el resto de la sociedad digo teniendo en cuenta que han pasado se han visto atrocidades pegarle este, a los jubilados eh, sí. eh, reprimir ah. a mansalva cualquier cualquier intento de, de, de manifestarse de reclamar digo eh, estamos ante un gobierno totalmente Eh, insensible y cruel eh, ¿ustedes creen que, sí. que puede prender esto que ustedes están planteando? no tengo la menor idea mm. pero nuestra obligación moral es plantearlo claro, sí, claro, eh, sí. Eso, eso es, mirá eh, eh, eso es el comienzo digamos, eh, por supuesto que no es que seamos ni optimistas ni pesimistas eh, el, el escenario no va para mucho optimismo, por supuesto pero al mismo tiempo al mismo tiempo, uh, hay hay ciertos gestos que te hablan de eh, la posibilidad de una resistencia. Eh, digo, por ejemplo, esto mismo que vos alegás, frente a la represión de los jubilados, la aparición de los hinchas de fútbol diciendo con los viejos no. sí eh, Invocando a la figura de Maradona como figura resistente. Mm. Bueno, ahí tenés un... Un, la, la, Gramsci decía los núcleos de buen sentido, no de sentido común, de buen sentido. No, todo puedo acá hay acá hay un, un atisbo de una resistencia frente a lo que se percibe como injusticia, como digo, esto lo dije yo en una nota, en no hace mucho, eh, el pegarle a los jubilados contraría una de las tradiciones populares más eh, más lindas de la cultura popular argentina, que es la de defender al indefenso, claro. ¿no? el que es perseguir injustamente, está el Martín Fierro eso, uh -huh. <risa> para ponerle fecha. Sí. Eh, y, y entonces, bueno, que, que, que esta tradición, la defensa del otro, la defensa del indefenso, todavía persista, eh, te dice, bueno, ahí hay un núcleo del cual agarrarse. ¿No? o lo que fueron las dos grandes movilizaciones populares por la defensa de la universidad está diciendo bueno ahí hay un núcleo también de eh, defensa de cierta tradición muy pesada que es la tradición de eh, el ascenso social a través de la educación pública o la respuesta de las disidencias eh, feministas eh, homosexuales etcétera etcétera cuando fue la manifestación de febrero de uh -huh. eh, entonces se Bueno, hay de dónde agarrarse, para decirlo de manera sintética. Sí, también Pablo, digo, mi, mi pesimismo está marcado en que haya todavía un sector de la población que apoye esto, es decir, transcurrido pero, casi... Pero mirá, ¿sabés lo que nos da? sabéis lo que los, los colegas que trabajan en, en sociología más dura? Yo hago sociología de la cultura, digo, eh, pero eh, colegas están trabajando en sociologías políticas más duras uh -huh. encuentran que eh, el apoyo a mi ley es puramente económico. Ajá. eh esto es que las agendas represivas no son parte de su éxito eh, político-cultural. ¿Se, ¿Se entiende lo que quiero sí, decir? Sí, Entonces, sí. Por supuesto que hay gente que lo apoya, pero eh, es como que buena parte del, del apoyo que posee a mi ley es, llamámoslo así, antiinflacionario. Uh -huh. este y, y ese, inclusive, ese apoyo antiinflacionario Eh, en, en algún momento, pero esto ya es una inferencia ¿no? eh, va a chocar con el fracaso cotidiano esto es, sí no te aumenta que es falso que no te aumenta los precios pero inclusive si no te aumentara eso choca con la limitación de los recursos con el crecimiento de la desocupación con la, la, la desindustrialización brutal que va a producirse en los próximos meses el apoyo es económico, el apoyo no es político cultural entonces es, las agendas más represivas, autoritarias, más eh, clásicamente fascistas de este gobierno, no tienen ese mismo apoyo popular. Si no es que, por ejemplo, eh, la mayoría del país votaría a favor de la derogación de la ley del aborto. Uh -huh. Entonces un apoyo frágil, digamos. Porque... Exacto, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Es precario, es muy precario, está basado en... Eh, lo que las herites políticas no suppir de entender y acá por ejemplo el, el kirnerismo es muy responsable no supieron entender el impacto de la inflación sobre la vida cotidiana uh -huh. popular claro. y, y el impacto de un 25% al mes de inflación es brutal sí. Sí. Sí, sí. es brutal es brutal eh, Pablo interesantísimo tu reflexión te a agradecemos mucho estos minutos con radio textual al contrario, les agradezco mucho a ustedes la oportunidad. Te mandamos un, un abrazo. abrazo. Igualmente. Gracias, chau, chau. Pablo. Chau, chau. Pablo Alavarses es eh, sociólogo y ensayista.